y Sartre de Jovino El día que tú te fuiste te quedaste estormirito como un niño que está triste Te importaban los humildes la abuelita y el señor con tus alas arropabas su miseria y su dolor Y juraste con tu espada misma del libertador que tu vida la darías consumida en el amor más hatma vez de la lección de avatares con su misión trillín trillín trillín trillín trillín trillín trillín trillín trillín trillín trillín trillín en los cerros y que te vieron Entre la gente y su calor, en pueblitos y ciudades, caminando en procesión. Arañero de estrellitas, la velita y su sabor. Yo pa no buscarte tanto, te llevo en mi corazón. Majad machavés, de la legión, de avatares con su misión. del entrele. No me digan que no llore y que no sienta este dolor, pues yo lloro al compañero que los ojos no sabrió. Al que estuvo entre nosotros alumbrando como un sol, su luz alcanza al futuro pal que no lo conoció. Majatma Chávez de la Legión. De avatares con su misión Trilin, trilin, trilin, trilin, trilin, trilin Trilin, trilin, trilin, trilin, trilin, trilin Era un verbo poderoso que Venezuela parió Un maestro de lo hermoso que nunca nada pidió Un arcángel, un profeta, un poeta, o qué sé yo Un hombre de lo sencillo que la historia atravesó Mahatma Chávez de la legión de avatares con su misión Cuentan que cuando Chávez llegó a un sitio donde esperan las almas para ver que les toca Lo recibió un ángel y le dijo, bienvenido al cielo ¿Ya ves confundido contestó, pero no me merezco el cielo, no completé mi misión. Quería terminar mi vida echado en un chinchorro mirando la sabana, contemplando el horizonte con mis hijas, con el gallito ya un hombre, enseñando historia a los niños en una escuela en Sabaneta. Quería terminar con toda la pobreza mental y económica y que todos tuvieran calidad de vida y no lo logré. En eso se acerca el señor y le dice: Te mereces el cielo, hijo, porque un día caminaba en las calles drogado y excluido y tú me abrazaste y me diste la misión de Greypolita. Era un niño abandonado y tú me diste la misión niño Jesús. No había comido, pues tú me diste alimento. Tenía frío y tú me cobijaste en una vivienda. Chávez más extrañado dice: Pero señor, ¿cuándo hice yo esas cosas si yo jamás te vi en la calle con hambre o con frío y sin casa? Y el señor le dijo, cada vez que lo hacías por los demás, lo hacías por mí. Bienvenido al cielo, hijo. Trivial, trivial, trivial, trivial, trivial, trivial, trivial. Trivial, trivial, trivial, trivial, trivial, trivial. tribil intribil intribil intribil intribili como nos hace falta comandante tribil intribil